Estamos con Daniel Catalano, Secretario General de ATE Capital. Bueno, contanos a qué el Ministerio de Agroindustria, qué es lo que está sucediendo. Lo que sucede es que hay un listado de 330 personas, trabajadores y trabajadoras que no pueden ingresar. Eh, más de la mitad son de eh, la Ciudad de Buenos Aires está repartido en todo el país. Estamos pidiendo una reunión con el Ministro para poder... Eh, abrir una mesa de negociación y ver de qué manera poder garantizar que se siga sosteniendo la fuente de laburo, así que hay una protesta, ahora va a haber una asamblea y después van a tomar decisiones colectivas para ver cómo se aborda el conflicto. ¿Cuáles pueden ser las medidas que, que plantea la asamblea? Oh, va a ir creciendo esto, hoy hay una asamblea va a haber quites de colaboración paros, bloqueos, se van a ocupar todos los, los centros de referencia del país, así que esperemos que hoy haya un ámbito donde empezar a trabajar, si no lo que Vamos a hacer, es ir subiendo la apuesta en materia de presión para que se resuelva la, la situación contractual. El pueblo tiene que saber que los despidos refieren directamente a la gente que labura con la eh, agronomía familiar, o sea que a los pequeños productores los hacen desaparecer. Eh, quien está a cargo de esta casa hoy fue el presidente de la sociedad rural. No es joda lo que está pasando, por eso necesitamos que se abra la anotación, porque la garantía de que se pueda sostener la economía agropecuaria pequeña es que estos laburantes sigan en su puesto de trabajo. Esto no va a terminar hasta que palucho Macri deje el gobierno. Así que no es capricho, no es que nosotros somos antimacristas, pero si no cambia el gobierno, no cambia el modelo económico, esto es de todos los días, hace tres años estamos llevando adelante protesta en el Estado. Eh, lo mismo las fábricas, así que bueno, hay que, hay que avanzar. Y para terminar, ¿se hablan de posibilidad de 300 despidos más en estos días? Sí, lo, lo, lo que tiene que hacer el ministro es adecuar al pedido de modernización, que es eh, el órgano que determina cuántos laburantes tenemos que sobrevivir en el Estado. Eh, bueno, eso es importante hoy la, la medida de fuerza, el parazo que de los laburantes de agroindustria. Y bueno, hay que hay que seguir. Ojalá la racionalidad sea poder del gobierno y podemos sentarnos a resolver el problema de nuestros compañeros. We'll no okay. ja,